Bueno, diputado Eduardo Díaz, cuéntenos acerca de estas irregularidades de orígenes que salió en un último informe que todavía no se ha contado estos 8.000 millones de pesos. Bueno, efectivamente lo que la Contraloría ahora ha establecido es lo que yo con, me, con mi padre Eduardo Díaz Herrera venimos diciendo hace tiempo, organizado con las comunidades, y es que se han perdido sin rendir 8.000 millones de pesos. Una brutalidad de recursos... ...equivale alrededor de, de 40 años... ...del presupuesto de Puerto Saavedra... ...en irregularidades en la CONADI... ...y en el origen... ...3.700 millones en el origen... ...nosotros venimos esto señalándolo hace mucho tiempo... ...viajamos con las mismas comunidades... ...cuyo viaje fue propicio al, en el Congreso... ...para que formáramos la mesa del trigo... ...pero íbamos con la intención... ...de denunciar las irregularidades de origen... ...yo esto lo he venido diciendo hace mucho tiempo... ...y lo dije en la sala y lo mandé por oficio... ...también a los ministros respectivos... ...hace menos de un año me junté con otro parlamentario en mismo tiempo que había gente dando malos ejemplos, tirándose papeles en una sesión especial en la Cámara cuando mandaron un diputado de las Condes eh, a hacer la interpelación, los diputados serios de la región, que en este caso Eduardo Díaz que le habla, Mario Venega y el diputado Enrique Estay, todos de distintas tendencias, pero que lo que hicimos fue una comisión investigadora para denunciar esta esta irregularidades porque al Mapuche lo usan de pantalla para pedirle plata al Banco Interamericano de Desarrollo y para sacar plata de los impuestos pero las plata no le llegan de vuelta, lo que está diciendo nosotros se quedan atrapadas en el camino en manos de los operadores políticos del ppd weñefes de por aquí por allá consultoras que hay por ahí que estaban al más por los mismos diputados y, y, y personajes de la concertación se quedan atrapar las plata en el camino no le llegan al bolsillo a la gente y en el caso de orígenes yo lo dejé por escrito y lo dije un millón 500 mil pesos es lo que debían darle a cada comunidad beneficiada con el programa y al final solo le dieron 450 mil pesos el restante el millón 50 se lo embuchaba la consultora o algún operador político que trabajaba para algún diputado de la concertación. Y eso lo dejé por escrito varias veces, fuimos con la comunidad y lo dijimos, y nos alegramos que la Contraloría, al igual que en otros casos de municipios que he fiscalizado y otras situaciones como el tras santiago y Ferrocarriles, me ha ayudado la razón, Nuevamente, pero es una tristeza tremenda por las comunidades que han perdido sus recursos. Diputado, ¿de quién son estas responsabilidades políticas de lo que está sucediendo? Bueno, acá hay parlamentarios que han hecho uso y abuso de la concertación del origen de la CONAI y del INDAP. Los toman como cotos de casa, un pedacito para paello y ubican a su gente. Después le echan la culpa a los funcionarios de la CONAI, que son simples víctimas de todo esto, porque hay gente decente el funcionario es una persona que no es política que estaba te haciendo un buen trabajo de hecho estuvieron fueron los primeros que denunciaron esta corrupción pero los consejeros de la CONADI son todos antes había uno que era secretario un diputado del PPE y terminó siendo consejero de la CONADI. Y eso son los que andan arreglando estas plata y hacen que los dineros, que la ley destina a los más pobres y en este caso a las comunidades mapuches no les lleguen. Yo esto se lo di cuenta a los ministros, a los al ministro Viragallo, a la ministra de Mideplan, y por, eh, por la vía de ellos el presidente de la República a través de oficios escritos. Y esto es muy grave, porque hicieron vista gorda Como no quieren tocar a este tema, porque si lo tocan van a saltar diputados incluso de la concertación que están metidos en esta situación, llevan un año y medio haciéndole vistas gorda. Ahora quieren sancionar a algunos funcionarios, cortando por lo más delgado que son los mismos funcionarios que valientemente han denunciado la corrupción. Entonces eh, esto puede meritar una acusación constitucional. Cuando la presentamos en contra de la ministra provoste la verdad es que la excusa que se daba en ese caso era que ella no tenía conocimiento de las irregularidades. Pues bien, en el caso de, de los ministros, por al menos los de Mideplan, han sido informados por oficios por escrito y timbrados desde la Cámara de Diputados donde yo vengo denunciando y fiscalizando esto desde hace más de dos años, así que no pueden alegar ignorancia. Lo único que se puede tener claro es que hay vista gorda en estas irregularidades.